el derecho a la manifestación, estamos en democracia y lo puede tener cualquiera. Nosotros lo que buscamos y nos manifestamos como ciudadanos es que se preserve el acuífero, se preserve, quiere decir que en una sobreexplotación, si están mandando el agua a Santa Rosa, y Santa Rosa tiene las pérdidas que tiene, ustedes son conscientes de eso, este, directamente sería en vano sacar tanta agua del acuífero y mandarla a Santa Rosa para que, haga, que las capas freáticas ...de Santa Rosa se eleven y esto rompa con la estructura edilicia de Santa Rosa. ¿Qué cree cuando dice que va a cuidar el Valle Argentino el, el gobierno provincial? Nosotros tenemos que ser optimistas, siempre tratamos de que sea todo lo mejor... ...para cada uno, ojalá el gobierno provincial eh, pueda eh, arreglar esas 180 cuadras... ...que promete y que propone, eh, pero también fuimos optimistas cuando creíamos... ...que Santa Rosa a través del de acueducto del río Colorado iba a tener agua potable... Y realmente fue una obra que representó un gran fracaso para la provincia de La Pampa, ¿no? Porque sabemos que continuamente se está rompiendo. Este, puntualmente yo había presentado en los primeros meses del año, del año pasado, el 2016, el pedido de una auditoría sobre el acueducto del río Colorado en función de que esto no ocurriera. Pero bueno, lamentablemente... Este, No fue así y ojalá me hubiera gustado que también se hiciera la reparación de ese acueducto, porque ya sabemos que el problema está, ahora hay que reconocerlo, aceptarlo y arreglarlo, por el bien de todos los pampeanos. Y quiero aclarar también que la, eh, el, el, el acueducto, eh, perdón, el acuífero Valle Argentino es un eh, acuífero de recarga. En épocas de sequía el acuífero no tiene agua suficiente como va para abastecer las lo localidades que están sobre él, Y bueno, una sobreexplotación haría que las napas saladas eh, asciendan y se termine eh, este, salinizando ese acuífero y no lo podamos recuperar. Es en función de preservación, si ustedes leen el cartel con el que yo estaba, digo, conservación y preservación del acuífero del Valle Argentino, para que tanto Achense como Santa Roseño podamos beber un agua potable como nos merecemos.